De hadas españoles. Los cuatro brahmanes Esta es la historia de cuatro amigos brahmanes Son Besh, Jivan y Bud Vivían juntos en una pequeña aldea Los cuatro eran alumnos de un sabio que vivía en el bosque El sabio era un hombre sencillo pero erudito Los brahmanes respetaban a su profesor Todos los días escuchaban a su maestro atentamente. Queridos muchachos, cualquiera puede llegar a ser erudito, pero solo con esas habilidades no llegaréis a ninguna parte. Tenéis que aprender a usarlas sabiamente. Son, Bess y Jivan aprendieron muchas habilidades. Bess podía curar una herida sin tocarla. Som podía reparar una cerámica rota. Jivan podía coger una hoja muerta caída de un árbol y volver a ponerla en el árbol. Pero Bud era el más lento de todos. No podía hacer ninguna de estas cosas. Los tres amigos solían gastarle bromas a Bud. ¡Oh! ¡Vamos, cerámica! ¡Arréglate! ¡Arréglate! ¡Ja, Bud ha aprendido una nueva habilidad ¡Puede hablar con los trozos de cerámica! Oh, oh, oh, sí, pero los trozos no han aprendido la habilidad de arreglarse ¡Pobre cerámica rota! Pero Bud nunca se quejaba Guruji, ¿qué es eso del sentido común? Muy fácil, el sentido común es cuando piensas antes de actuar mm. Un día, Som, Bes y Jivan decidieron salir de la aldea Esta aldea es demasiado pequeña Nunca seremos los hombres más seruditos Vivimos aquí el resto de nuestras vidas Deberíamos viajar para aprender más. Estoy de acuerdo. Ya hemos aprendido todas las habilidades. Y ahora deberíamos avanzar. ¿Y Bud? ¿Deberíamos llevarlo? Ah, oh, Es estúpido e inútil. Solo será una carga para nosotros. No, Besh. Somos más fuertes que él. Nuestro deber es protegerlo. Debemos invitarle a venir con nosotros. Todos ellos cogieron su ropa y comida y se prepararon para el viaje. Oídme, recordad, muchachos. Un sabio siempre piensa antes de actuar. Lo recordaremos, Guruji. Lo recordaremos, Guruji. Lo recordaremos, Guruji. Lo recordaremos, Guruji. Los brahmanes se despidieron de su profesor. Tras caminar mediodía, estaban cansados y querían descansar. Comamos nuestra comida aquí. Los sabios siempre guardan energía para las aventuras venideras. Cuando estaban a punto de sentarse en una roca, Bud vio algo tirado en el suelo. Oh, ¿Qué es eso? ¡Oh, Bud! ¿Vas a asustarte ahora por un montón de huesos? Me pregunto de quién son esos huesos. Puedo asegurarte que pertenecen a un león. Debe haber muerto de hambre. ¿Un león? Sí. Mirad la estructura de esos huesos. Estoy seguro de que son huesos de león. Espera. ¿Por qué no compruebo mis habilidades con él? ¿Qué mejor manera de practicar? Convertiré este montón de huesos en el esqueleto de un león. ¿Qué? Antes de que nadie pudiera decir nada... ...Song empezó a entonar un cántico. De repente una luz brillante se posó en el montón de huesos... ...y los convirtió en el esqueleto de un león. Los tres hermanos estaban sorprendidos. ¿Veis? ¿No os lo dije? Tenéis que ser tan eruditos como lo soy yo. ¿Crees que tu habilidad es la mejor? Yo puedo ponerle carne a este león tendrá carne, piel, uñas, dientes. Todo eso en unos minutos. Uñas, dientes, ves, no. Pero ves, no escuchó. Empezó a entonar un cántico. De repente, el esqueleto tenía ojos, carne, piel, uñas y más cosas. Ahora era un león muerto tumbado en el suelo. ¿No es bonito? ¡Es aterrador! ¿Por qué has hecho eso? Porque solo yo puedo hacerlo. Con mi habilidad puedo hacer que todo se regenere. El león había perdido la piel, el cuerpo y se los he devuelto. ¿No es la habilidad más grande? <risa> ¿Crees que solo tú puedes regenerar? ¿No sabes la habilidad que he aprendido? ¡Puedo devolverle a este león la vida! ¡¿Qué?! ¡Chibo! ¿Quién crees que es el más erudito? No puedes decidirlo solo con tus palabras, Jivan. Hazlo, demuéstraselo y decidirá quién es el más erudito. No sé quién es el más erudito, pero sé quién es el más fuerte. ¡El león! ¡No lo hagas, Jivan. ¡Por favor, escúchame! Oh. Todos mis amigos han puesto en práctica sus habilidades. ¿Y no quieres que yo practique la mía? ¿Y te crees un buen amigo? Besh tenía razón. Deberíamos haberte dejado en la aldea. Pero... Guruji nos dijo que... ¿Vas a enseñarnos a nosotros lo que dijo Guruji? Tú que nunca has aprendido ninguna habilidad. No te fías de tus amigos, ¿verdad? ¿Verdad? Tienes razón, Givan. No ha aprendido ninguna habilidad. ¿Cómo va a saber lo importante que es practicar? But, aunque no tengas ninguna habilidad que enseñarnos, no deberías impedirnos que practiquemos las nuestras. Estás celoso. Oh, tengo la habilidad suficiente para salvar mi vida. El sentido común es cuando piensas antes de actuar. Oh, ¡Oh! ¡No os enfadéis, amigos míos! ¡No os detendré! Pero antes de empezar, dejadme subir a un árbol. Si me come el león, ¿cómo podré deciros quién es el más erudito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres un cobarde! ¡Hay que ser valiente en cualquier ocasión! No mentiré a mis amigos. No puedo luchar con un león. Y lo veré mejor desde el árbol... Así podré decidir quién es el más erudito. Booth subió rápidamente a un árbol cercano, mientras Jivan empezó a entonar un cántico. En unos minutos apareció una luz brillante sobre el león muerto y abrió los ojos. Los tres brahmanes saltaban de alegría. Habían demostrado sus habilidades. Pero pronto desapareció su sonrisa de la cara. El león se levantó y rugió ferozmente. ¡Corred! ¡Poneos a salvo! ¡El león está vivo! Los brahmanes estaban tan asustados que no podían moverse. El león hambriento saltó enseguida sobre ellos. Los pobres brahmanes no pudieron hacer nada para salvarse. El león se comió a los tres brahmanes uno a uno. Bud estaba sentado en el árbol viéndolo todo. Cuando se fue el león... Bud bajó del árbol y vio que solo quedaban los huesos de sus amigos <risa> Todos erais eruditos, pero ojalá hubieseis recordado el último mensaje de Guruji Y no habíais encontrado este destino Recordad muchachos, un sabio siempre piensa antes de actuar